la fuente de ser interno. Amada María, canalizado por el Safarus 30 de enero de 2015, la fuente del ser interno se halla en el canal central de su prana en unión a la columna vertebral. Este ejercicio les permitirá reconectar su esencia y su ser con su cuerpo físico para que la integración de los dos sea un hecho les consolidarán sus acciones más inmediatas y les aumentará su frecuencia de vibración, en todos sus detalles de la encarnación presente trabajarán con el rayo turquesa, en plena expansión de luz, a sus células. Este ejercicio que les proponemos es la materialización celular de luz. La remodelación de sus cuerpos de forma material. La transición en sus conciencias, actos y modelos actuales. Amada niña, este es el ejercicio: respirar al hondo varias veces, en unión a su ser solar. El protocolo de esta unión es muy sencillo: anclaje de luz cielo tierra con el rayo Nakari respiramos hondo dos o tres veces, concentrando la energía y pensamiento, en el universo y sintiendo en él, el destello de una luz, respiramos y pedimos luz nácar o el rayo nácar, que descienda en vertical hacia nosotros, sentimos al respirar que un haz de luz nácar, desciende en vertical y entra en contacto con nuestro chakra estrella del alma, un palmo por encima de nuestra cabeza más o menos, y respiramos hondo tres veces sintiendo, como la energía, abre nuestro chakra en una pequeña esfera de luz. Seguimos respirando y sintiendo la energía que entra en nuestro chakra corona, lo llena de luz y nos permite seguir integrando el rayo nácar, en dirección al sexto chakra, respiramos de nuevo, y vemos como desciende la luz nácar, por el prana, en dirección a el chakra de la garganta. Seguimos respirando y percibiendo, la energía que ilumina nuestro chakra del corazón, con tres respiraciones, como una pequeña esfera de luz nácar, respiramos de nuevo, y desciende la vibración y la luz en dirección al plexo solar, abriendo nuestro chakra, al respirar. Respiramos de nuevo y anclamos la energía al segundo chakra, con una respiración. Y como la energía, desciende al chakra base, respirando de nuevo tres veces, mientras un tubo de luz nácar, baja por nuestras piernas y se une al chakra estrella de Gaya, más o menos unos 20 centímetros, debajo de nuestros pies. Desde ahí, respiramos de nuevo y sentimos como el rayo nácar sigue dibujando un prana de luz, que desciende en vertical hasta el núcleo cristalino de Gaia, como si pudiéramos ver, como desciende, al interior de la tierra y como se une a él, con tres respiraciones. Desde el núcleo de Gaya, sentimos como un magnífico haz de luz turquesa, sube en vertical por el prana, en forma de rayo de luz, hasta el chakra estrella del alma, una vez allí, pides una hebra de luz del rayo turquesa universal. Sentís como desde el universo un destello de luz turquesa desciende hacia vosotros entre por el chakra corona y se dirige a la columna vertebral desde la glándula pituitaria, como desciende por el canal central de la columna hasta el chakra base, en las vértebras sacras y... Una vez allí respiramos varias veces, entre 3 y 7 y vemos que un rayo de luz sale de las vértebras sacras al chakra base, y respiramos tres veces mientras se forma un haz de luz en forma de infinito, sentimos que sube en vertical hacia arriba y un nuevo infinito de luz se forma entre el segundo chakra y la primera lumbar, un tercer infinito turquesa del plexo a la 5 lumbar, seguimos respirando y un cuarto infinito del chakra del corazón a las primeras dorsales, respiramos de nuevo y subimos la energía del chakra de la garganta la última dorsal y primeras cervicales del sexto chakra un nuevo infinito turquesa hasta la última cervical. Después un nuevo infinito de luz desde el corona, hasta el chakra estrella del alma, unos 20 centímetros por encima de la cabeza, y respiramos hondo varias veces, sintiendo como esa energía se integra en nosotros y sientan, como se unifica, permítanse permanecer allí unos instantes en conciencia, incorporando la conciencia de unidad. Sabiendo que todo es un tránsito, que todos cuanto sucede es impersonal, nada es contra uno, es parte de una trama de crecimiento para que nos posicionemos en el amor, ante cualquier reto. A mayor conciencia, más prieto el pasillo de la realidad, para aplicar todo cuanto aprendimos en los años anteriores. Este es el mayor reto de la materialización, el reto del posicionamiento desde el amor divino, sea cuáles sean las circunstancias, sea como sea el entorno al que pertenecemos, es tiempo ahora de mayor fluctuación de información y de mayor integración. Y de aplicar todo lo aprendido. No es la maldad quien avanza, es nuestro ser que nos plantea retos, para sostener la esencia luz interna, si los sostenemos, se cancelan los retos. El ser solar manifestándose en el cuerpo físico, simplemente eso, la era de la aplicación, de la materialización, de la vibración. Todo ello es la frecuencia turquesa lemuriana, que vamos a restaurar e incorporar de nuevo en Gaya y ustedes si lo desean en sus corazones. Amada niña soy María desde el corazón central de Telos. Gracias a todos por compartir esta canalización cuando lo sintáis. Feliz día a todos podéis encontrar más información en www.dottascensiongallagdotes.